día, Mauro. Eh, bueno, por la falta de pago de los salarios de mayo eh, de las empresas que aducen que no le han pagado los subsidios, en lo cual nuestro salario no está supeditado a un subsidio. Eh, Sacá que tendríamos que haber cobrado el día el cuarto día hábil, que es el 4, el viernes. Hoy estamos a Marte. Eh, por supuesto que siempre se estuvo haciendo asamblea con los compañeros y para no no molestar realmente como siempre lo hicimos al usuario porque esto es una molestia para el usuario eh, se fue estirando estirando pero llega un momento que lamentablemente no podemos aguantar más esta situación y no vamos a permitir eh, que se nos trate de esta forma así que a partir de las 11 horas todas las líneas provinciales eh, están menos eh, todo el año provincial están en receso de actividad menos eh, cor pico M2 e luma toi